a Rol este es su programa dedicado a las guitarras y déjenme decirles que aquí en cabina tenemos a un invitado terrorífico que nos da miedo porque nos va a saltar un día en la noche, aquí tenemos al Girky de Universal Terror y si ustedes lo vieran ahorita le cambiarían de canal si esto fuera tele, pero como es radio no le cambien de estación, vamos a escuchar presentación eh. señores bienvenidos, gracias por escucharnos y regresar a Cubo Radio Andamos en una transmisión del IRA ROL, eh, pues ya saben, presentando a las bandas que se van a presentar este 21 de mayo en, en Iztacalco, en el foro de Iztacalco, afuera del foro del faro de Iztacalco. Y esta tarde tenemos a King La Pla, esta banda que nos va a compartir algunas de sus canciones, de su EP y de su demo. Así que vamos a hacer que se presenten los muchachos. Preséntense, muchachos, empezando por aquí. Ah, qué tal. Yo soy Julio y soy guitarrista. ¡Un dice un aplauso! Un aplauso, un aplauso. Uh, ah, qué tal. Yo soy Julio y soy guitarrista de la banda. Carlos bajo. ¿Qué es de batería. Calce voz. Honor y la otra guitarra. Y Jurkin Mayevsky. Claro que sí. Invitado especial de hoy en Lira Roll. Y bueno, muchachos, vamos a hacer nuestra primera pregunta del día de hoy. Este, ustedes. ¿Cómo empezaron como banda? ¿Qué fue lo que decidió que ustedes cinco se unieran y dijeran vamos a tocar? Bueno, una vez yo iba caminando y ahí en el aeropuerto y encontré como una caja que iba sacando una mano. Ya me la abrí y vi que era un peruano ahí, que estaba deportado al parecer. <risa> no, ver, sí, claro. Yo me he encontrado con cajas similares, pero pues vienen gatitos o algo. ¿Qué pedo contigo, con tu historia? Es una llamada. Esto es una llama y, y lo más interesante es que de ahí salió una banda O sea, güey, un peruano en una caja, hay que hacer una banda Hay que hacer una banda Un peruano en una caja, qué pedo güey No, pues realmente nos encontramos todos por la red, por internet eh, Julio, que es el peruano Y Honori guitarras, las dos guitarras este, se, En algún principio Se contactaron por ahí este, para hacer una banda Honori me contacta a mí Y después la banda se fue depurando hasta que entró mi carnal, que es el baterista y hasta últimas fechas que se incluyó, a, se integró a la banda eh, Carlos, que es el bajista, pero igual, de igual manera este, por internet, no y igual por ejemplo nuestra representante o manager o esa onda, igual por internet y la gente que nos apoya en Camerín, todo ese rollo igual, todos estamos como que por la red, ¿no? Y, eh. Ok, ah, mira, en, en Cube Radio no nos gustan las mentiras Eh, por ahí me dijeron que no era peruano, era de chingón cuac. Eh, no, no se crean. Solo hablaba raro, o sea, no, no era un acento de chingón cuaquense. No se crean. Señores, bastante curioso el nombre de King, King Lapla, me siento extraño, pero alguien que nos explique a nosotros y al auditorio que nos está escuchando, qué chingados significa eso. A uh, Quinla se nos ocurrió poniendo los dioses de las, nuestros ancestros, al uh, dios de los ancestros peruanos, de los incas, era el sol, se llamaba Inti, pero decidimos que el dios de los, ¿cómo se llama? los mayas. mayas? También era el sol o la, o cómo se llama? La serpiente, ¿verdad? La serpiente emplumada y decidimos intercambiar lenguas y dioses, o sea, siendo sol, este, king y pluma o emplumado la Pla en quechua y maya y de ahí salió el nombre Quinla Lapla. Este, una pregunta aquí ¿A quién fue el que iluminó Quetzalcóatl para decir que compongan canciones? ¿A quién fue? A ver... Bueno, yo una vez fui ahí a las pirámides pero la neta pues fue en un cartel, ¿no? Ahí de mi cuarto este, son pues, un póster que tengo ahí de las pirámides la mota, carnal! Y pues sí, pues una de esas, ¿no? Pues ya saben, cuarto de adolescente, cuarto superordenado pues me patiné con un Vans que ya estaba viejo Y pues sí, me di en la esquina de mi cama Como que sentí que alguien me hablaba Y ya después vi que era mi mamá Que decía, güey, pues, está yendo tu párate, madre escuela, la chingada, huevo, ¿eh? No, pues sí, de hecho, pues en sí Es como ese, ¿no? Eh, eh, si sí, tenemos como que la presencia de las dos culturas no De México y de Perú, pues intercalarlas Y como que hacernos como hermanos, ¿no? Nada más. Bueno, también para de, eh, como demostrarle al mundo que pues sí, ¿no? No es necesario, no necesitan barreras para hacer algo, para hacer amigos, o para hacer. O para amarse, ¿no? Entre sí mismos. Entonces como que también viene ese concepto en, en el nombre del grupo. Ok señores, y ya en cuestiones como más, más serias, ustedes qué, qué concepto traen para ofrecerle a la gente que, pues, que los va a ir a escuchar el 21 a Isacalco. Bueno, este, entre otras cosas, un concepto que le hemos denominado rock rúbico eh, Puede ser por las diferentes, eh, los diferentes gustos que tiene cada uno de nosotros en la banda Hicimos alguna mezcolanza por ahí y salió algo rico, algo probamos, tratamos este, que sea algo diferente este, Y vamos a escuchar la primera canción de King La Pla, esta canción que se llama Del más allá A ver, vamos a ver si, si es del más allá o del más para acá A ver, regresamos después de esto que diablo soy y no sé Oh, oh, oh, Hay un estruendo con movimiento, y cuando vuelvo ella está ahí y me cubre en sus caderas. Por el día de hoy nada más. <risa> y bueno, mi querido Guirky, una pregunta más. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No, para ti no, ¿verdad? <risa> Disculpen, señor. Estamos aquí con King Lapla, eh, algo, algo bastante sabroso. Pero cuéntenos, muchachos, ¿cuántos años llevan en el rock and roll? A lo mejor tocando música este, independientemente, eh, ya llevan un rato, pero como King La Pla, ¿cuántos años llevan? ¿Y, ¿Y cuáles son los escenarios más importantes en los que han estado? Eh, llevamos un año como banda así ¿No? ya estructurada, vamos a cumplir en junio. 5 de junio, el 5 de junio es el primer aniversario, el escenario más importante ha sido el Metropolitan en un concurso de bandas, ahí estuvimos en diciembre, el 22 de diciembre del año pasado 16 güey. Eh, no pues me acuerdo, Salud, ¿sí? el chiste es que fue en diciembre Después, un día terrorífico y este, hemos estado en Guadalajara y pues, aquí en el Def, en algunos que otros barcillo underground pero de ahí fuera llevamos un año apenas en la música señores y pues la neta deben de saberlo Estas, estos lares de internet eh, pues son muy chingones, entonces nos escuchan por, por todo el mundo. Tenemos que mandarle saludos a, a un amigo que es muy fiel de, pues de Cubo Radio. Es Rodrigo Más de, de Venezuela. Eh, no sé qué ustedes qué le puedan decir a la banda que nos está escuchando, porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para los que pues son nuevos por ahí. Eh, Ustedes, como banda, ¿qué les pueden ofrecer? Bueno, más bien, ¿qué, qué mensaje tienen para Latinoamérica? Bueno, que. Como, otra vez, como que haciendo referencia al nombre, ¿no? O sea, que se unan a King La Plaza, se unan al mundo, se unan o a sea, todo, ¿no? O sea, somos realmente todos una misma raza, así, no importa el color ni, ni el lugar donde vivamos, ¿no? Somos, somos uno. Y la neta, pues en todo esto de internet, con todo ese pedo del acta que está ahorita ahí por. Quedar de revivir de toda esta infraestructura súper chidísima, pues también como que apoyarnos, ¿no?, entre nosotros mismos. O sea, no no necesario que estemos al lado del otro, ya con una computadora pues nos podemos comunicar a cualquier lado del mundo y creo que es muy chido, ¿no? Porque está chido, la neta está chido. Este, bueno, también mandamos saludos a Colombia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos y España, que son países donde no se escuchan y algunos otros despistados que cayeron en nuestra página. Y bueno, también este quisiéramos yo preguntarles, Su estilo de música es algo así como que muy personal. Este, ¿cómo llegaron a, a ese estilo? ¿Cómo lo encasillarían? Bueno, no encasillar, ¿cómo lo catalogarían? Mira, eh, al principio como que fue bien fue eh, todo espontáneo, fue fresco, salió de, ahora sí que del del alma, cada al, alguien llegaba por ahí con una tonadita Y se le ocurría enseñar en el ensayo, ¿sabes qué? Mira, traigo este, este rasgueo, estas notas, güey, ¿qué le hacemos, no? Y como que íbamos haciendo la mezcla de... cada quien iba poniéndole un granito a, a, a, a la estructura de, de la rola y, y de ahí así se fue, realmente no tenemos así como que... Al principio yo decía, pues es música launch ¿no? Música para llevar, música para que la gente se la vaya tarareando, ¿no? Pero también hay un mensaje en cada una de las rolas, ¿no? O sea... Ahí hay por ahí una rola que rompe, que quiere romper fronteras que se llama frontera, que habla de aquellos que se van, se van a rifar a cualquier frontera del mundo para vivir mejor, ¿no? Y, y bueno, ahorita que lo que tú comentabas de Venezuela, Venezuela, Colombia, pues bueno, lo que queremos es romper todas las fronteras con nuestra música y que se la lleven. Y una música fresca, ¿no? O sea, la radio o la música que hay ahorita en todos los festivales, pues todo es respetable, ¿no? Desde el punk, desde el. desde el metal, desde el funk y, y creo que todos somos uno mismo para levantar la mano o que levante la mano la guitarra como dice por ahí un cubano. Señores, les quiero hacer una pregunta bastante personal, les gustan las sustancias alucinógenas, Sí, yo consumo hierbitas, pero son okay. hierbitas chidas. Ok, hierba, hierba buena. Nada no, se crean, es puro cotorreo, este, pero sí, ya se quemó. de cómplices <risas> ilegales, así fue, ya nos cacharon. La, pero, pero... La, la pregunta viene para esto. Eh, creo que King Lapla es como un poquito más introspectivo. Si no, ahorita me corrigen, pero... ¿Cómo se ven ustedes a futuro? Y aparte, ¿quién, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Porque seguramente debe ser algo sustancial Lo que ustedes traen para, para la banda Pues mira, este, yo soy La Voz Y soy el que eh, comparto mis locuras Mis drogas eh, Se me... Yo, eh, bueno, he estado viajando mucho y y en esos viajes pues me encuentro en pueblitos o con gente o, o simplemente o en el metro o de la oficina LOXO y se me ocurren cosas que traigo no en el corazón, en el alma y llego con ellos y las comparto y ellos me las refuerzan no eh, en algunas ocasiones si se me traba algo pues lo hablo con Honor y con, con toda la banda y por ahí con gente que nos apoya afuera, ¿no? que, gente que escribe y que le digo sabes que pues, traigo mis letras qué le pongo qué le quito cómo le hago para que fluya más el eh, o sea más entendible mi idea no por ahí este eh, la señora sol o gonzález nava eh, son los que a mí me echan la mano con las letras en apoyo nada más en algunas cosillas pero realmente quien la plaza el que compone yo llego con la idea y ya los chavos me, me echan la mano no yo les digo mira traigo la idea de que me encontré una cajita y cómo le ponemos no pues un cubo de colores no Que puede ser una droga, o puede ser un cubo, o puede ser una tonada. Eso es como que con lo que trabajamos la letra, ¿no? O puede ser una manualidad de cositas, o de cualquiera de esos pinches claro. programas. Y bueno, aquí vamos a escuchar esta canción que se llama Tu Funeral. Me imagino que dedicada para el nacimiento de alguien. Entonces, este pues sí, el más allá, ¿no? Ya saben, la serpiente y tal también. Este, bueno, eh, preséntela, gritando, por favor. Esto es tu funeral y... ¡Ah! ¡Ya! ¡ah! rol y bueno, este, una pregunta que pues aquí nos están surgiendo, es musicalmente hablando cómo se empezaron a acoplar y voy a empezar aquí por el miembro internacional del grupo y luego nos vamos aquí con los otros, a ver, cuéntanos cómo se empezaron a acoplar como banda, cómo empezaron a desarrollar su música. Ah, que lo que pasa es que cada uno tiene un gusto y estilo muy diferente. Y a la hora de componer, generalmente no decimos vamos a componer, sino empezamos cada uno con una tonada. O por ejemplo, el, el otro guitarrista viene con uno o yo vengo con otra idea. Y vamos tocando y de acuerdo a nuestros gustos, con nuestras experiencias y todo eso, vamos poniendo lo que no se nos ocurre. Así como que, oye, pues a mí me gusta Gloria Trevi. No, a mí me gusta Led Zeppelin. ¿Vamos a mezclarlos o cómo? No, o sea, por ejemplo, al Lonori le gusta, ¿qué? Rock clásico. Pro clásico al cantante le gusta el, el funk, ¿verdad? El baterista le gusta el jazz, aquí al bajista le gusta ¿qué? El ¿Rock? ¿El rock es la... Progresivo. ¿qué? Progresivo. A mí me gusta lo que es la música el de los videojuegos y el rock japonés. Bueno, pues no fue tan tan drástico el cambio de canciones, así me gusta las charangas así, no pues no. A ver. Yo creo bueno, las composiciones agarran empiezan con una buena pizza. Eh, ahí en el cuarto donde empezamos Y llegaba Julio, Nori con alguna maqueta Y casi todo fue como improvisación Y empezamos a, a ensamblarlas, ¿no? Pero era mágico porque no lo hacíamos con una presión de componer o de hacer algo Sino era nada más para nosotros Y empezaron a salir las rolas así muy, la verdad, muy buenas Cada una tiene un... Son, suenan diferentes a cada una de ellas Bueno, señores, eh, y en cuestiones también musicales, ¿qué es lo que les hace temblar las piernas? ¿Qué los hace ponerse como piernitas de Bambi cuando están en su habitación o con su reina y que tienen ganas de escuchar una rolilla? ¿Qué es lo que escuchan comúnmente? Pues mira, yo creo que primero algo que nos hace temblar a todos son las viejas, las mujeres, pero musicalmente hablando, eh, pues bueno, a mí me gusta mucho... Eh, el rock clásico, ¿no? También este, los Beatles, este, The Doors eh, y algunas bandas en español de los 90 de acá de México como Caifanes, Azul Violeta eh, y alguna que otra nueva como los Jojo Breakers. Pero, pero a, a mí en lo particular escuchar este, a los Beatles en las mañanas en Radio Universal este, eh, o en alguna otra estación. Eh, pues sí, como que me despierto escuchando a los Beatles, ¿no? Pero.. Pero, los Beatles en Universal es terror. No dijo univer este, estéreo Universal estéreo, o algo así, güey. Algo así. No a más, hacer ser la copia, ¿no? Como que no el nombre sí. es una copia. Yo no más conozco sí, Universal. A los terror. que a su madre, güey. ¿qué? Sí, ¿qué les pasa? ¿Por qué se roban el nombre de mi amigo? ¿No? ¿Y no, no ¿Ustedes? No, no. Bueno, yo soy muy fan del disco de Soda Stereo long block que pues se me hace el disco más orgásmico que hay en el planeta. Ese es el que me hace temblar las patitas y los babasónicos, ¿no? Los Beatles también, este Led Zeppelin, Metallica, algo de todo un poco. No sé, Chico Che. Belinda con moderato me vuelve loco, no, no, cabrón. <ríe> no, no, no bueno, a veces pues escucho Black Metal, güey, <ríe> y, y es lo que me pone, ¿no? A mí lo que pone son, es la música de los videojuegos, pero instrumentales, arregladas versión tipo metal. Esas me encantan. Y, y nada más como recomendación, carnal, deberías escuchar una banda que se llama Belle Herbal. Eh, es, es más dentro de la de la escena obscura, pero señores estamos presentando a King Lapla porque se presentan el 21 de mayo en el foro de Iztacalco eh, el, primer, el primer evento de bandas de, que se llama Alternarte por supuesto, y van a estar ahí y hace un rato eh, mencionabas a las mujercitas ¿ustedes qué les tienen que decir a las mujercitas que van a ir el 21 de mayo a A ver a quién la pla. que me lleven un sándwich porque acá mi manager nunca me ha de comer no, pues que pues que vayan bien escotaditas para rockear no y que se les mueven sus cositas y algún sostén para que no lo avienten también y que por favor ya dejen de escuchar a jair que si van que solo miren al guitarrista de la guitarra negra Ya saben, ese guitarrista no, hombre, no, les va a dar un sabor exótico. ¿no? No, <risa> bueno, este, la inspiración, este, vamos a la a la canción. Cómo se llama Frontera Ustedes me habían dicho que era porque venía, este pensaban que iban a romper fronteras Esa es su inspiración aquí ¿Cómo obtienen la inspiración de estas canciones? Este, ¿Qué es lo que hace que ustedes sientan que estas canciones son las que van a darles el éxito que ustedes esperan como banda? Eh, mira, yo creo que, digo, por ejemplo ahorita Frontera, que es una rola en lo particular que me encontré en un pueblo allá en Tequila, en Jalisco. Eh, allá se le venera un santo que se llama Santo Orivio. Y este santo es el santo de todos los güeyes que se van, o todos los paisanos que se van a, a Estados Unidos a, eh, sin documentos, ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que las experiencias, los caminos y también las esencias de amor es lo que te. Bueno, a mí en lo particular me dan esta, esa parte para componer, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Fronteras. Esperemos que rompan con todas sus expectativas y sea para bien. Frontera, perdón. Este, regresamos después de esto. Muchachos, este, nada más como última pregunta de mi parte, ¿qué es lo que los motiva a seguir? Espera, espera, espera, como una pregunta de tu parte? ¿A poco tu parte habla? Sí, pero es que se me hace feo ponerme el micrófono ahí, entonces yo la traduzco. Okay. Bueno, mi parte, ¿no? ¿Quién es su inspiración para seguir en la banda? Y ya saben a qué me refiero, si viene de mi parte. No, no es cierto, no, no, no se la va a aquí. <risa> <risa> yo creo que mi, mi propia experiencia, mi propia vida es lo que más inspira para seguir. Eh, pues yo creo que la opción que nos da la vida, ¿no? De seguir adelante y de tener algo tan bello como es la música, ¿no? Yo creo que es es, el, es arte y en el arte no hay límites, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Sí, de despertar a cada humano a cada ser un sentimiento con cada nota o cada golpe en la batería o cada rasgueo o cada letra no ah, caray. Pues yo creo que cada que uno se despierta se escucha musiquita y eso es lo que uno trata de dar no las mismas sensaciones que uno tiene ah, para mí la curiosidad me tengo siempre curiosidad por todo y me gustaría saber quiero llegar hasta el final y saber cómo termina Creo que de, de, de todo esto se resume lo, para parafraseando lo que dice Boston. que es more more than feeling no es más que un sentimiento y también parafraseando a nietzsche que sin, sin la música la vida no tendría sentido pero dejemos de estar de como mariano sorio y estas pichas mamadas que estamos en exterior roña ¿no? cómo estamos en exterior roña sí y por allá ya están se están excitando unos muchachos pero o sea, es que ya quieren que hablen de es que fue de la de nuestra parte no por eso se, se empiezan a aprender Empezaron las partes a hablar fue el viento segmento de las partes oye ver, hablando de las partes alguna muchachona que les esté diciendo en algún lado esperando de su parte este la inspiración de las de las canciones o sea ya saben ¿no? pues a la chirri y a la pelusa no no no es cierto. Vamos, no este yo creo que pues bueno pues, creo que todos tenemos este ahí pues este ahí un, pa, un pedacito de corazón y pues bueno yo a, a mi chica que seguramente va a escuchar esto y muchos saludos para ella sí yo también a mi chica y a toda la gente que nos ha apoyado no un saludo a sus chicas sí también a las personas que nos apoyan entonces quién nos puede escuchar Y quien no está por escuchar, quien no, no ha escuchado, o sea todo el mundo. Yo creo que, eh, digo, a, a toda la gente que desde el principio ha estado con nosotros, ¿no? Desde, eh, desde mi sobrina, que sabe quién es, que está la niña Quirós, Caro, eh, eh, a Austin, a, a Yuri González, a, a mucha gente, Valeria, a esta Andrea Elías, eh, a Carolina Narváez, a toda la gente que nos. ¡Un aplauso! Nos... ¡A la Yuri! a los pumas cabrones ya los pumas ya los pumas ¿verdad? No qué pasó bueno señores eh, pues estamos llegando casi casi al final nos vamos a despedir con una rolita pero antes que eso eh, la gente la gente que, que le gustó King la ¿Dónde, ¿Dónde vamos a poder conseguir físicamente el material? A lo mejor este, si vivimos en otro país o vivimos en Iztapalapa ¿Dónde chingados podemos conseguir su, su material? ¿Y dónde podemos visitarlos en la web? Eh, en Facebook, en, en Facebook diagonal King Lapla eh, En Masspace Eh, igual aquí la apla eh, y bueno en eh, con nuestros contactos que es no se puede dar el celular de mi celular eso es bajo bajo tu responsabilidad este o si quieren eh, que escriban que escriban a, al mail o, a, o al mail y de ahí este pasamos el número ya saben el mail fernando arroba, aquí, o, radio, punto, tk, o cualquiera de los demás de los comentaristas que están aquí presentes Juan Mendoza la cabina por favor un aplauso Gracias güey, gracias Bueno de hecho pues estamos en todas las redes sociales MySpace, Facebook, Twitter hi -Fi. en Rip 111 Ah HiFi también Que ya, ya le había olvidado Está muy sí, olvidado pues, pero está ahí En Youtube, eh, pues todas Las, las páginas tienen el mismo nombre King Lapla, es K-I-N-L-A-P-A P-L-A -P todos juntos, sin espacios, ahí nos pueden localizar, inclusive el correo es hotmail.com cualquier contacto, pues ahí nos lo pueden echar está chido. Escúchenos y vayan a, a al, al festival, al foro Iztacalco, ahí a escuchar un chingo de bandas. 30 varitos o 40 varitos me parece, porque eso sí nos lo habíamos mencionado, también los boletos lo pueden los pueden conseguir aquí con Cubo Radio o por medio del mail mi mail también es cuboradio.tk. Eh, señores, pues ya para despedirnos, algo que tengan que agregar personalmente a alguien más pueden mandar al diablo a alguien ¿eh? en este momento bueno sacamos un ep ahora físico tiene más dos rolas porque es una secuencia de pez que vamos a sacar ahí quien se quiera meter al rollo es de la ese nada más se puede el físico se puede conseguir en los toquines pero si sí, ahí estamos este regalando también en una que otra rola en los varios espacios que tenemos nada más de checarle en cuál está disponible Y este, mandar a la goma a un tal Gustavo Distorsión y a un tal Sinaí de Babel Producciones ¡Concha su madre! ¡Hijo de puta! <risa> ah, no, no. Y que nos escuchen, ¿no? Que escuchen a King La Play, y que vayan a, a fusionarte ahí al faro de Iztacalco Y bueno, vamos a este, sus Facebook, su Twitter, igual King La Pla, ya lo dijeron ahorita, King La Va, Vamos a, a, nada más este, deletrelo, por favor Sk. I-I-N-L-A-B-L-A Todos juntos Ok, pues ahí está porque es un poquito complicado De todos modos, síganos muchachos a hubo radio por medio de Facebook En Twitter, eh, arroba Aquí radio, sigan también A Juan Mendoza, es arroba Juan, no, arroba W De Juan eh, eh, Fernando no tiene, aquí en La Pla. El Fernando no tiene eh, Twitter y próximamente vendrán nuevos proyectos a, eh, en un Radio. Eh, radio Radio Pues por lo menos de la mi parte señor Fernando la de la mi parte la es esto que chinga su madre calderón a huevo, así, así sea. Este, muchas gracias al Kirki por estar aquí conmigo hoy animando a esta banda. Un aplauso para la banda King La Pla, por favor. También unos gritos, por favor. Y bueno, vamos a escuchar esta última canción que se llama Lluvia de Estrellas. Yo me despido, su servidor Fernando Rodríguez. Hasta la próxima. Gracias. Señores, yo soy Jirki, que escuchen Universal Terror. Cuídense mucho. Hasta siempre.